Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El gobierno provincial y el Banco de la Pampa anunciaron una promoción para el consumo con tarjetas de crédito. El gobernador Sergio Silioto aprovechó para reafirmar el rol del Banco Provincial. En la gestión pública hay actos que trascienden lo institucional vinculan principalmente con lo, lo emocional, con el sentido de pertenencia que tiene que ver de haber compartido la historia, haber sido partícipe de distintos lugares. Y que creo que la vida de todos los que estamos aquí, la vida personal, laboral, profesional, institucional, siempre estuvo atravesada por el Banco de la Paz. Ese banco bien nuestro, ese banco que... En las buenas, y principalmente de las malas, siempre he estado. El Centro de Empleados de Comercio denunció que la empresa AIM Limpieza y Mantenimiento hizo un aprovechamiento de fondos destinados a trabajadores y trabajadoras en el contexto de la pandemia. Además, el dirigente Rodrigo Genoni desmintió amenazas. Voy a dejar algo claro porque es muy importante. Fíjense en que después que nosotros hicimos la denuncia, que después nosotros eh, salió esto en eh, la denuncia a la Secretaría de Trabajo. Que después que esto se hace público, la empresa tuvo dos actitudes. Primero pagó la nómina salarial completa sin tener en cuenta el ATP. O sea, hoy los trabajadores tienen en la cuenta el sueldo y el ATP. Eso quiere decir que la empresa tenía la plata para pagar los salarios de abril. Y la otra es que presentó, por lo que tengo entendido, la información que me llegó, que ya presentó la FIB una nota en donde solicita a la FIB que se expida sobre si le corresponde o no el ATP. Esteban Hotz rompió el silencio en el juicio que enfrenta por el siniestro vial donde hubo seis víctimas fatales. Dijo que no tuvo tiempo de evitar el choque. En la entrada de la localidad de Anguil me pasa una camioneta, una dos un ram color gris, que entra a la localidad y yo sigo mi, mi marcha, como lo venía haciendo, y a la altura de, de la estación de Vinta, más o menos, ahí es donde diviso... Mío, un auto que después en, petrosos, entonces... en su columna de cada martes y a raíz de una publicación que Radio Kermes hizo el fin de semana en su página web, Cintia Alcaraz dejó algunas reflexiones sobre nuestro periodismo y la violencia de género. Lo que hicimos fue desarrollar una escucha atenta a las necesidades de la mujer que padeció violencia, que tuvo confianza en nosotras y nosotros como medio, que tomamos los recaudos necesarios eh, y pusimos en segundo plano la publicación. De los hechos y que asumimos sí una comunicación feminista que pretendió mostrar a una sujeta de derecho. Podemos habernos equivocado, en principio vamos a defender el trabajo que hicimos. Radio